Muy bien, feliz año nuevo, no hablábamos desde el año pasado. Es cierto, igualmente para <risa> ti para toda la audiencia también. <risa> un gusto tenerte un año más con nosotros. Bueno. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, tenemos pendiente del año pasado. ¿no? Sí. Como me había comentado, uh -huh. a ver si podíamos, ver, alguna línea, hablar sobre alguna línea sobre Mercosur, tratado de libre comercio, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, un poco la idea es esa, Jorge, vamos a, a, a hacer algún punteo más que nada a mí me gusta siempre ser muy crítico de las cosas por, de, de formación profesional y levantar algún mito que pueda haber y alguna falsa expectativa en base a, a lo que ya hemos vivido o sea, lo que tenemos alguna cana y un poco menos de pelo vivimos el, el acuerdo original del Mercosur en los 90, a principio la primera mitad del año de, de la década del 90 ¿eh? donde este, en aquel momento también era una gran residencia que prácticamente iba a ser la solución a varios de los problemas históricos que tenía nuestro país, bueno, hoy en día, visto en perspectiva, las cosas ya no eran lo que en aquel momento se pensaban este iban a ocurrir, ¿verdad? Pero bueno, sobre esa misma base, este hay una crítica muy fuerte hacia el Mercosur, oficial en este momento en nuestro país, pero a nivel académico también ha sido bastante criticado Eh, en el sentido de que no permite a países como uruguay eh, realizar acuerdos por fuera de él eh. se habla de que estamos encorsetados en el mercosur y que es una carga que tenemos este un lastre como dijo nuestro presidente que tenemos en el momento de eh, realizar transacciones comerciales con otros países y acá un poco está el primer mito o sea cuando hay que recordar que cuando se fundó el mercosur creó el mercosur el mercosur es un acuerdo que surge Sobre la base de ciertos acuerdos bilaterales de libre comercio, o mejor dicho, eh, acuerdos bilaterales de libre comercio de algunos productos, no generalizado en la década del 70, Uruguay tenía un acuerdo comercial con Argentina, el CAUCE, con Brasil, el, PET, el, protocolo, el PEC, el protocolo de expansión comercial, y Argentina y Brasil tenían sus acuerdos también comerciales. En la década del 90 hubo una alineación de políticas económicas de Argentina y de Brasil, el gobierno de Carlos Menem en Argentina y Fernando Collor de Melo en Brasil, en donde ellos dos, los dos países, y acá es lo que tenemos que tener en cuenta, decidieron dar un paso más y decir, bueno, abramos nuestra frontera para los productos, de bienes y servicios de Argentina y de Brasil mutuamente. Ese fue un paso que, repito, iba en línea con la historia económica de estos países desde la década del 70. Eh, y el acuerdo ese original estaba pensado para ellos dos, para Argentina y para Brasil. El gobierno del actual eh, presidente el, el padre del actual presidente, el doctor Lacalle, y el presidente de Paraguay, lo que hicieron fue eh, unirse a este acuerdo. Y, y esto es importante que lo entendamos, porque el acuerdo original del Mercosur no estaba pensado para Uruguay y Paraguay y para otros países. Era un acuerdo entre Argentina y Brasil. Eh, y por consiguiente, aceptamos, como uruguayos y Paraguay también lo mismo, las condiciones que estaban establecidas en ese acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil. ¿Y por qué digo esto? Porque ni Argentina ni Brasil nunca se les pasó por la cabeza, no lo han hecho históricamente y están lejos, no están ni siquiera en las agendas de las distintas cancillerías, celebrar acuerdos de libres comercios con otros países. Por un motivo de fondo. Son tan grandes las economías que no dependen del de comercio internacional para un desarrollo económico de mediano y largo plazo, o por lo menos así lo entienden las distintas eh, academias en ambos países, o por lo menos las que están vinculadas con el Estado. O sea, tanto Argentina como Brasil entiende que se complementan bastante bien entre ellos, pero desde el origen del Mercosur nunca pusieron sobre la mesa, sobre el tablero, realizar acuerdos con terceros países. Por eso cuando Uruguay, o Paraguay a veces, pero Uruguay es el que más protesta, dice que quiere hacer acuerdo con terceros países, caso concreto TNF con China, Argentina y Brasil siempre hay uno, el bueno y el malo juegan, ¿verdad? Hay uno que dice que está de acuerdo, otro que no está de acuerdo. Esta historia ya lleva más de 20 años, pero el problema es que está enquistado en el origen mismo del Mercosur. O sea, pretender que el Mercosur acepte algo para para lo cual no estaba preparado originalmente es eh, absolutamente inocente. Eh, otros países cuando vieron esta realidad en su momento tomaron una actitud mucho más inteligente, como por ejemplo Chile. Sabiendo que este era eh, esta así se había plantado el árbol y así va a crecer, bueno, tomemos lo que nos interesa y dejemos lo otro. En el caso de Chile Eh, concretamente se asoció al Mercosur pero no lo integró de forma tal de que lo que le interesaba que era el acuerdo comercial con estos países puede explotarlo y al mismo tiempo le quedan las manos libres para poder desarrollar acuerdos eh, bilaterales o multilaterales de comercio con otros países como lo ha hecho Chile nunca aceptaría un acuerdo como el Mercosur porque repito, aquello que está originado para determinado destino, es muy difícil torcerlo sobre la marcha. Máximo es cuando se empiezan a crear determinados intereses económicos y comerciales que eh, terminan obstruyendo todo tipo de cambio Y ese es el destino que va a tener el Mercosur. El TEC. Nos guste o no nos guste, cuando firmamos tendríamos que haber visto <risa> leído la letra chica. ¿sí? este como lo hizo Chile? Creo que es el ejemplo más claro. El otro tema, Jorge, que está también en el tapete ahora, es que Como esto fue así en su momento y en su momento tampoco solucionó todos los problemas, tampoco el TLC con China es lo que nos va a cambiar la historia y vamos a pasar a ser el principal país exportador y, bueno, todos los eh, mitos estos que están creando. Hoy mismo estaba leyendo en estos días un conocido periódico de eh, Montevideo diciendo, por ejemplo, sí, un TLC con China, con China le ahorra a Uruguay una cantidad de impuestos de aranceles. Bueno, ese es un título un poquito engañoso. En realidad efectivamente se pagan una enorme cantidad de aranceles con China por parte de nuestros exportadores pero también nosotros cobramos aranceles a los productos chinos que entran en nuestro país. Entonces yo tendría que decir que en realidad el título tendría que ser otro. Los exportadores uruguayos dejarán de pagar determinada cantidad de impuestos en un tlc con China. Los consumidores uruguayos recibirán productos chinos más baratos porque estos tampoco pagarán impuestos, pero dada la relación entre importación y exportación que tenemos con China, nuestros impuestos, eh, lo que recauda el gobierno uruguayo por impuestos a la importación van a ser como transferidos a los exportadores que dejarán de pagar impuestos, o sea, unificar a todo el país como que todos vamos a ser ganadores y, y no haber perdedores es otro mito que nos quedó bastante claro en los 90 con todas las industrias que cerraron al no poder competir con la industria más que nada la brasileña, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y, y aquellos que se beneficiaron efectivamente empezaron a exportar más a Brasil transformándose este en un país, eh, el principal socio comercial que tuvo Uruguay. O sea que ni la panacea ni limpiar, siempre hay ganadores y hay perdedores. Lo que hay que hacer es tratar de ser bastante realista y bastante frío y no cometer errores en el momento de firmar cosas. Ningún acuerdo es de ganancia de uno solo. Si fuera de uno solo, uno que gana y el otro que pierde no se cumple. De manera tal que todos estos acuerdos que están en boga, Turquía, China, vendrá otro posteriormente, no van a ser nunca aprobados por el Mercosur, por lo que decíamos, Y en segundo lugar, tampoco es que todos los uruguayos vamos a terminar ganando, sino que va a haber ganadores y perdedores, que hoy en día están muy vinculados con lo que están realizando operaciones comerciales con estos países. Un punteo general, eh, Jorge, eh, para ponernos un poco, eh, realmente pararnos un poco sobre la realidad y no tanto sobre eslogan, que eso me parece que confunde mucho. Eh, un par de comentarios, Mauro. Mucho de lo que has mencionado también lo ha dicho el actual presidente de, de eh, la Asociación de Industrias del Uruguay, ¿verdad? Claro, sí, sí efectivamente. En, en el sentido que hay rubros que se verían beneficiados con un tratado libre de comercio, pero hay otros que se verían directamente impactados. Y bueno, este ¿qué hacemos con los que se van a ver directamente impactados? ¿De qué manera se pueden reconvertir también? Eso por un lado. Y por el otro lado... Sí. Da la impresión también que el mercosur se quedó en, en la letra de cuando fue creado pero el mundo no es el mismo y la realidad de, de la dinámica del comercio este es muy muy diferente y por ejemplo cuando esto se firmó china no era la economía que hoy, con la potencia uh -huh. que tiene y la forma en que en que se ha proyectado a todo el mundo te parece que en definitiva lo que le falta a los países integrantes del mercosur ¿Es de alguna forma abrir la cabeza y ponerse a la altura de la realidad de la economía del mundo y adecuar el Mercosur a esta realidad? En lo que pasa, eh, Jorge, que te tomo tu primer comentario y te lo engancho al segundo. Pedirle a Brasil que eh, razón, <ríe> que, que se adapte al nuevo mundo y abra sus fronteras comerciales con China, que implicaría una caída muy fuerte del sector industrial, que en Brasil sí es importante, en Uruguay es relativamente chico, y aún así genera este tipo de reacciones, como tú comentabas, de la Cámara de Industrias. E imagínate Brasil, donde parte importante del Producto Interno Bruto es la industria, y en donde uno de los sectores sociopolíticos, o no sé cómo llamarlos, más importantes, es la Federación de Industria del Estado de Sao Paulo, o sea, la Fiespa. Decirles, bueno muchachos, vamos a adaptarnos al mundo, abramos no, va a generar una reacción negativa muy fuerte que no sé si políticamente es tolerable en Brasil. Brasil no es no ha firmado un tratado de libre comercio con ningún país, no tiene intención de hacerlo y está, yo no sé si la palabra es esta, pero cómodo en la situación en la que está el Mercosur, Y cuando mucho patea algo como para decir estamos acá vivos y bajamos el arancel un poco después lo subimos, pero muy poca cosa. este Es una situación económica y productiva muy distinta a la de los otros países socios. Eh, y por consiguiente, yo te diría que descartaría a la Cancillería brasileña cambiando su tesitura con respecto a los acuerdos comerciales. Brasil es un país muy particular que nosotros no los entendemos mucho, pero Una de las características que tiene es que el comercio internacional y las relaciones internacionales no las lleva el presidente, las lleva la Cancillería, Itamaraty. Ahí se define todo. Pasan los presidentes y las políticas se siguen definiendo en ese ámbito. Y como ejemplo, yo siempre pongo el mismo. Hace cuatro o cinco años, en Argentina el presidente Bolsonaro se reunió con el entonces presidente Macri y definieron que iban a tener una moneda común del Mercosur. Esto lo dijo el presidente Bolsonaro, al otro día de la Cancillería de Brasil dijeron que eso no solo no estaba en consideración, sino ni siquiera estaba en agenda. Y yo me pregunto a cinco años quién tenía razón, el presidente o Itamaraty. Eh, Mauro, eh, en esta realidad, ¿es arriesgada la jugada de Uruguay en este momento? Sumamente arriesgada sumamente arriesgadas por dos motivos. Uno, por el Mercosur, como decíamos, porque no va a quedar este, tranquila las aguas con una jugada de estas características, porque pero además porque tenemos otro problema. Es también muy inocente pensar que Estados Unidos se va a quedar quieto y va a decir, bueno, que hagan acuerdos comerciales con China, no hay ningún problema, me parece muy bien que esta, estos muchachos estén evolucionando en materia de comercio internacional. Estados Unidos no piensa de esa manera, a, acepta acuerdos en la zona de influencia de China, llámese Asia o Oceanía, como ahora han firmado, han entrado en vigor algún acuerdo en esta característica, pero todo lo que tiene que ver con eh, Sudamérica y Centroamérica, Estados Unidos tiene una, una posición histórica que no creo que haya cambiado mucho con este presidente. Esa es otra de las cosas que pasa. Estados Unidos tiene una diplomacia que excede también a la distinta presidencia y con respecto a Estados Unidos siempre ha tomado, eh, con respecto a América Latina, perdón, siempre ha tenido una actitud de que somos el patrio trasero, ¿verdad? Y no le interesa mucho que en el patio trasero se ponga una carpa china. Mauro Mendeuro, gracias por tu aporte, mi amable. Bueno, como siempre, muchas gracias Jorge. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Fre Frecuencia abierta.